Tengo un chocóa. Gracias, Raquel Bueno, pasaremos en el segundo año de de Ritz Gato, que se dice, Irene de Izenay, y Gaur Olenterori, que se dice, ¿qué tal está? Bastante bien. Hablando las características de lo que hay dentro, pues, yo como estoy un poco más alejado, no me toca aún pero pues esperemos que no me toque. Bueno, ¿y cómo llevas todo? ¿Tienes alguna anécdota que puedas contarnos? ¿Anécdotas? Bueno, pues, voy a contar algunas, pero este tipo tampoco va a estar agarrando no sé qué. Bueno, así la continúa y ya veremos. Vale. Eh, en este tiempo que estamos de cuarentena, ¿qué estás haciendo? pues en este tipo de la cuarentena estoy aprovechando para empezar ya, pues pues eso, apañando para las novedades, las cosas, como estoy bastante lejos, pues, pues bueno, tengo que ir preparando y el tiempo, o sea, el tiempo, si hace mal con esto mucho tiempo, pues no sé cómo andaremos. Bueno, ¿y qué crees que pasarán estas Navidades? ¿En las Navidades... Bueno, esperemos que, joder, que, que la vida cambie esta situación y podamos tener una fiesta con tranquilidad con alegría. Y todos los chavales que estaban por la calle y que esperan salir, no como ahora, que están enlaustrados, que puedan salir a la calle con tranquilidad y correr y lo que les quede, lo que quede. Bueno, ¿y tú qué lo ves todo? ¿Cómo ves a los niñas ¿Cómo se están portando? Pues los niños, los niños son unos valientes, muy valientes son. Hombre, los su comportamiento, pues tienen altibajos, normal, de esa situación tan especial, pues tendrán sus altibajos y seguro que tienen, como cuentan también. Pero esto se verdad yo les digo que, que, que, que con, con hablen con sus padres, que negocien las salidas accesibles y tal, y uh -huh. Es lo que, lo que tiene que hacer en medio de la naturaleza no todo un cambio todo Hombre, de la naturaleza sí que se nota la naturaleza se queja por un motivo u otro ahí tienes que ya nieve no cae hay tormentas que arrasan ...la contaminación de los plásticos en los mares y en toda esa situación... ...esto se tiene que mejorar porque si no se cojan conciencia los más jóvenes... ...y que se tiene que mejorar porque no va al carajo toda la naturaleza... ...en mi opinión, claro. ¿Y qué tal están los animales ahora que las personas no estamos en la calle? Uh, los animales los animales están descansando bastante porque con el miedo que tenían las personas... ...pues han perdido ese miedo... Y se van arrimando mucho las ciudades, pueblos, incluso ha habido ciudades que han entrado por las calles y se van todos tranquilos, corriendo, lo que sea, y a ver si encuentran comida o qué sé yo, pero sí que están tranquilos, más tranquilos. ¿Y estos días has tenido una relación con María Domínguez? ¿Con María Domíngue, Pues sí que he tenido buenas relaciones, sí he tenido buenas relaciones con María Domínguez, solo Está muy bien, muy maja. Está como como un poco mandona, bueno, yo es sé las mujeres son un poco mandonas, pero pero al verá, no no hay que parar. Como estamos muy patas. Pues, dime. ¿Y qué es lo más bonito que has visto durante esta cuarentena? Bueno, lo más bonito que que me ha parecido a mí es ha sido la salida a la calle de los niños. ...las caras que ponían... ...lo, lo, lo, lo contrastados que estaban, ¿no?... ...cantaron en claustrados... ...han salido a la calle... ...y un contraste un poco... ...al principio no, no se asentaban bien... ...pero por fin sí que... ...sí que joder, fue demasiado... ...fuebos a hacer... Lo que, ...lo que también quiero decir que... ...la gran entrega... ...de todos los que han estado... ...alrededor de los enfermos... La gran que han tenido, por pues, los riesgos que cogen. Eso sí que resaltar también. ¿sí? Y para terminar, ¿qué consejos los darías a los niños? Consejos, para pues, que sigan siendo valientes, que le den cara a esto y que aguanten y que, lo, lo que he dicho antes también, que, que arreglen con su maita, pues a hacer, hacerlo como las cosas, que es, cuando los estudios, cuando los juegos, cuando esto, cuando eso, eso lo que tiene que negociar. Y adelante. Bueno, le Muchísimas gracias por darnos este rato. vale Mucha y sandá baño. Bueno. A vos. A vos.